En este Shabbat, amados, concluimos la lectura del segundo libro de Moshe, el libro conocido como Eso, Shemot. Debido a que estamos en un año regular, las dos p a s o t Vallejel y Pecurey son estudiados en una misma semana. Continúo diciendo que, según e la c Torah, esto tuvo lugar en el primer día del mes un año después de. De la salida de los hijos de Israel de Egipto. Una vez que todo estaba en su sitio y levantado y ungido, según el Eterno había mostrado a Moisés, y estoy h a b l a n o de la construcción de l Miscán. La presencia del Eterno llenó el tabernáculo en presencia de los hijos de Israel. Cuando la nube se, levanta, se levantaba por encima de, del tabernáculo, era una señal para que el pueblo se preparara para viajar. por el desierto. Cuando la nube se descansaba, la nube descansaba en el tabláculo, era una señal para detenerse. Hay muchas enseñanzas que nos puede proporcionar estas para Dios en el día de hoy. Los mandamientos del Eterno solamente, quiero decirles, que solamente se activan cuando l o cumplimos apropiadamente. Es interesante cómo en la p a r i h á se hace dos, que hace dos semanas, de hace dos semanas, la, La p a r a s h t a llamada Tejoma, ofrenda, se, se ordena a los hijos de Israel construir el mexicano, el tabernáculo. Y de nuevo, en esta p a r a s h t a parece algo increíble, se vuelve a tocar el tema. Mostrando cómo lo evalúan, lo c o n t l u y e r o n Sin embargo, aunque hay una relación, son dos momentos diferentes, amados. Una cosa es la intuición y otra su cumplimiento. Quiero que vean esto. El m i s i c á n ya existía en forma salcial. Le fue mostrado en visión a Moisés. Entonces el Eterno le dice a los hijos de Israel, por medio de Moisés, que construyan el tabernáculo en m i s i c á n siguiendo exactamente. Las características del celestial, es decir, su santidad. La presencia del Eterno llenaba el santuario celestial. Pero Hashem quería un lugar santo donde habitar en medio los hijos de Israel. Es decir, la manera como su presencia pudiera hacerse real en medio de su pueblo. Hashem deseaba tras trascender los límites de lo celestial y poder mostrarse y revelarse en nuestra realidad terrenal. Ahora, para que esto tenga lugar, nosotros debemos participar de forma activa. No es suficiente que el Eterno nos diga lo que debemos hacer. Es importante que nosotros hagamos lo que Él ha dicho. Esta es la gran enseñanza de hoy. El Eterno desea superar la barrera de lo celestial y visitarnos en nuestra realidad terrenal. Mas para ello, nosotros tenemos que colaborar haciendo lo que el Eterno nos ha encomendado. En otras palabras, Cuando hacemos lo que el Eterno nos ha dicho que hagamos, su cabot, su gloria, su, kriusha, su santidad se hace manifiesta en nuestras vidas. Es interesante, amado, notar esto. La palabra mis voz viene de una raíz hebrea que puede significar. c o n e n i ó n Así pues, cuando hacemos lo que el Eterno nos dice que hagamos, se produce una conexión con Él. p a r e URACEM, cada vez que los hijos de Israel vivimos en obediencia, cuando nosotros obedecemos a los mandamientos del Eterno, Se produce un milagro. La santidad de Hashem y la gloria de Hashem se v a revelando, escuchen esto, se va revelando en nuestras vidas. ¿Sabía usted que en sus manos está el hacer posible que la gloria del Eterno se manifieste aquí en la tierra? En tus manos está el hacer posible esto, amado. ¿Se había dado cuenta usted que en sus manos está el hacer posible que la santidad del cielo se manifieste en la tierra? Cuando los hijos de Israel obedecemos a Hashem, la nube baja y experimentamos. Su presencia, experimentamos su s e j i n a su santidad, su gloria,、mar. el lugar de l m a s h i a h Macón m a s h i a h el lugar de l m a s h i a h Esto nos lleva a considerar un punto importante que no debemos descuidar. h a s l é n ordena la construcción del tabernáculo para hacer posible la manifestación de su gloria en medio de los hijos de Israel. Podemos preguntarnos: ¿por, ¿por qué un tabernáculo de reunión? ¿Para qué? Amado, a causa del pecado del b e c e r o de oro. Déjeme decirle que Hashem anticipó el pecado del b e c e r o de oro y entonces ordenó a Moisés en el monte que preparara un tabernáculo donde pudieran morar en medio los hijos de Israel. Ahora bien, el plan del Eterno no era un tabernáculo d e r r e n a l sino que cada uno de los hijos de Israel pudiera experimentar la presencia del Eterno en su vida. Es decir, que cada uno de nosotros fuese como un pequeño tabernáculo donde su gloria, su santidad, Su calor, su queruza se manifestase plenamente. El pecado alejó la presencia de Eterno de nosotros e impidió que tuviéramos acceso al tono de la gloria y que su presencia, su s i g n a Inundar, inundar nuestras vidas. Así que el Eterno ordena construir un tabernáculo de santidad donde Él pudiera residir en medio de los hijos de Israel. Pero el sueño de Hashem es que los hijos de Israel pudieran. Tener acceso a su trono de gloria y que experimentáramos cada uno, cada día, su presencia. Hasta que el, el asunto del pecado no fuese resuelto, ambas cosas serían imposibles. No tendríamos acceso a toda la gloria y no experimentaríamos el derramamiento de su santidad en nuestras vidas. Masías、ah, nos fue enviado. Entonces, para quitarle el medio al pecado y abrir el camino al lugar santísimo, Al trono de la gloria. Por los méritos de m a s í a s todo hijo de Israel, tiene ahora la oportunidad de experimentar en su vida la gloria del Eterno y la santidad del Eterno. Veamos qué nos dice Hebreo 10, 10. Así que por mérito de Mashiach hemos alcanzado remisión de los pecados. Y debemos decirte que esta remisión de los pecados es permanente, a m a d o Por lo tanto, donde hay remisión permanente de los pecados, Entonces ya no es necesario más ofrenda por el pecado. Traer una ofrenda por el pecado delante del Eterno, cuando ya la sangre de la camada de Mashiach fue ofrecida por nuestros pecados, debo decir t e que es una afrenta a ese sacrificio y una afrenta al Eterno. Por lo tanto, por tanto, habiendo sido quitado el pecado delante de los ojos del Eterno por el sacrificio voluntario de Yeshua, los hijos de Israel, que nos acogemos a esos méritos por la fe en el testimonio que Jesús nos ha dado, debemos, tenemos libertad. Para entrar en el lugar e San j í s i m o Quiero que v e a n el estómago. Por m e d i o de Masías, dos cosas han ocurrido y pueden ocurrir en la vida de cada hijo de Israel. Primero, nuestro pecado es q u i t a r o De delante los ojos del Eterno. Y por tal razón, nuestro cuerpo se transforma en un tabernáculo donde mora el Rua a k h i l e s el Espíritu de Dios viviente. Mira lo que dice el c a b a l l o Saúl, Pablo, en Primera de Corintios. 6:19 O si no dais es que vuestro cuerpo es templo de r u a a c o r e s el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Entonces, esto significa que así como la gloria y la santidad de j a s h e m se mostró en el tabernáculo. Construido por Moses, esa misma gloria y esa misma santidad están disponibles para todo hijo de Israel que se vuelve de su mal camino, que se vuelve al Eterno. Guarda sus mandamientos y tiene plena confianza en la provisión que el Eterno nos ha dado por medio de De los méritos del m a s í a c y e Shua para su justificación. Segundo, no solamente la presencia del Eterno y su gloria se manifiestan en nuestros cuerpos mortales, sino que además nuestro espíritu puede elevarse por encima De los cielos y m u n d o s que existen encima de nosotros y llegar hasta el mismo trono de gloria y ofrecer a ti sacrificio de alabanza delante del Señor Dios de Israel. Amén. Dice el rabino Saúl Pablo que debido a la Provisión del Eterno a través de Mesías, Jesús, quien ha quitado nuestro pecado de delante de o j o s del Eterno, tenemos ahora libertad, permiso, autoridad para entrar en el Santísimo, donde está el tono r de gloria. De n o e s t r o Padre celestial. Y mira lo que afirma también en Hebreo 10, 19, que dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de j e s h u a Jamosía, Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del Vedo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa del Dios, acerquémonos con corazón sincero, en pena, s e r c i l u m b r e de fe, purificados los corazones. De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amado, por esto, por esto aprendemos que no solamente la presencia del Eterno se manifiesta en nuestro cuerpo mortal, sino que ahora nuestro espíritu puede como levantarse. y traspasar los cielos y los mundos y arribar a la presencia de j a c e n y hablar con él cara a cara y rendirle sacrificio de alabanza por medio de Masía, nuestro gran sumo sacerdote, p e l o viene venideo, el a n j a b a algún Jacén amado. r Baruj Hashem. El otro punto que quiero tratar con ustedes, amados, es la actitud del corazón al hacer la obra del Eterno. Es clave para agradar a Hashem, es importante. El capítulo 35 dice: マルシーク5ドイツトマッド entre vosotros ofenda para Rashim todo generoso de corazón la traerá a Rashim oro, plata, bronce Amado p a r e Eterno no cuenta la ofenda ¿no? s i n l a De que trae la ofenda. Para los hombres la cantidad es clave. Para j a s é n quien la trae, es la clave. Si quien trae la ofenda no da con ella su corazón, déjeme decirle, el Eterno lo mira de lejos. Si lo que, si lo que se trae, No viene de un corazón entregado primeramente a s h o m podrá aparecer en la lista de los hombres, pero déjame decirte que no cuenta para Dios. Vice texto, muy claro: todo generoso de corazón. La palabra generoso e s la traducción del Hebreo Nedib. Nelif viene de ahí Nalar, cuyo significado es presentación voluntaria, como la, de, como la de un soldado que se presenta voluntariamente para ir al frente de la batalla. Por otro lado, ofrenda es Tejomá, y t e j o m o Viene de la r i z rum, cuyo significado primario es, es promover el honor, es decir, una ofrenda que promueve, que promueve el honor del recién. Cuando juntamos estas dos ideas, tenemos, tenemos el concepto mucho más claro. Ofenda a Hashem e e todo generoso de corazón. Significa que quien la trae viene con la intención de santificar el nombre de Hashem, de promover la gloria de su nombre en medio de Hijo s de Israel. Este, este es el corazón que el Seno busca. No debemos traer ofenda para vanagloriarnos. No debemos traer ofenda al Eterno para mostrarle a los hombres cuán fieles somos o cuán dolamos, sino algo mucho más importante, promover la santidad de h a s h e m la gloria de h a s h e m Cuando nuestras vidas se rigen por este principio, entonces podemos experimentar el favor del Eterno. Gente así, el Señor, nuestro Dios, está buscando, amado. ¿Por qué la gloria de Hacen llenó el santuario terrenal? ¿Por qué? Pues ni los hijos de reyes, d e j e n m e decirte que no trajeron sus ofrendas para v a n a g l o r i a r s e No trajeron sus ofrendas como una especie de competencia social para ver quién da más. No trajeron sus ofrendas como una subasta pública para que todo el mundo no vea. Que i d i o más que d i o menos, sino c o m una verdadera motivación s a n t i f i c a r e l nombre de Jacén, promover la gloria de su nombre en medio de su pueblo. Hombres con estas clases de corazón se necesitan amados, mujeres así, hijos e hijas. Culo, en cuyo corazón esté la intención de mostrar en sus ofrendas la lealtad del Eterno, la lealtad del Eterno, la gloria del Eterno, el corazón del Eterno, generación tras generación, amado. Cada ofenda. Zula es, es un canto, es un cántico, es, es un himno a Jesús. Es un canto a Jesús. Es un testimonio que damos que Jesús, nuestro Dios, es fiel y digno de toda nuestra confianza. Amados, amados hijos, a s e g ú r e s e Ahora que su corazón es recto y sus, y sus motivaciones correctas, con un corazón limpio y con una intención santa. Amén. Ayúdame. Finalmente, amados, para concluir, debemos compartir con otros. La sabiduría que el Eterno ha derramado en cada uno de nosotros. Capítulo 35:34 dice: Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Bien, veamos, cuando el Eterno. Le da a usted conocimiento, revelación o profecía o palabra de ciencia, esté amado, esté dispuesto a compartirlo con otros cuando desea requerido o desea demandado. Si usted desea solo conocer la Torah para usted mismo, Quiero decirte que has fallado en su mismo principio. Has fallado en tu mismo principio. Si usted desea solo conocer y actuar para su propio bien, ha fallado justo en la primera lección. Si usted desea solo conocer y actuar para tu propio honor, ha fallado en el ABC del judaísmo. El conocimiento que recibimos no es para nuestro propio beneficio, aunque somos beneficiados. El conocimiento que recibimos no es para nuestro propio bien, aunque somos bendecidos. Todo lo que recibimos es un regalo del Eterno. El cerebro que tienes, amado. El cerebro que tiene, la habilidad para entender, que tienes, la capacidad para retener lo, lo aprendido, todo eso es un regalo de Dios. Mientras más revelación tenemos, más alta será nuestra responsabilidad para compartirla con otro. Y aún nuestro deseo de compartir con otro lo que hemos recibido del Eterno debe tener como motivación central. No nosotros. Sino la gloria y el honor de la e n c i Cada vez que recibes algo e Eterno, dispón tu corazón para enseñarlo a otro, y estos a otros y a otros, hasta que esta tierra sea llenada del conocimiento del Eterno, como las aguas. Cubren la mar. ¿Hay, quien, hay quienes tienen conocimiento y muchas habilidades dadas por el Eterno, y sin embargo, no la comparten con nadie. Quieren tener el monopolio de la revelación en sus manos para hacerse imprescindibles. Para que todo gire en torno a ellos, alrededor de ellos. Esto no es el camino de los hijos de Israel, amados. Dice la palabra, o bien se aparece que el eterno derramó sobre Besaleel, hijo de Uri, hijo de j u r Sabiduría e inteligencia. Pero también juntamente con eso, este gran don, el que pueda enseñar. Así que cuando el Eterno te concede sabiduría, conocimiento e inteligencia, eso no es para que te lo lleves a la tumba contigo. Eso es para que lo compartas con otro, para que, para que instruyas a otro, para que lo enseñes a otro, y así causemos, causemos el temor, que el temor de Jacén y la gloria de su gran nombre sea conocida por muchos. En el libro de Daniel. Capítulo 12, versículo 3. Dice: La Torah dice que los que enseñan justicia a los hombres serán como la estrella a perpetua eternidad. Jesús j a m á s y a dijo: Lo que v os digo al oído, p r o c l a m a r l o desde la, la asustéa. El d a b i d Saúl, Pablo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.、Y、Pedro, Jefa, dice, cada uno según el don que ha recibido. Ministerio a otro. s Como buenos administradores, v e r á multiforme gracias de Dios. ¿Para qué? i ¿Para n qué? i ¿Con n qué propósito? Dice q u e f a s Pedro, para q u i en todo sea e Eterno glorificado por medio de Dios Jamasía. Amén. Amados, Todo lo que hacemos deberá siempre hacerse para la gloria de j a s c e n a través de Shua Jamasía. Todo lo que hacemos deberá siempre buscar el honor de Jacén. Mira para a l l en el capítulo 40, 16. Y Mosés hizo. Conforme a todo lo que el Eterno le mandó, así lo hizo. Amado, la motivación de Moisés al edificar el, el Miscán, el tabernáculo, fue honrar a la SEM. Aún cuando él recibiría mucha bendición, Con la contusión de Mishkán, porque allí el eterno se iba a encontrar con él, hablaría con él. Pero déjame decirte que nada de eso era su prioridad. Su prioridad era honrar a Jacín, la gloria de, de Jacín, la santificación del nombre de Jacín. Permítanme decirles que esto se dice fácilmente, pero no es fácil. Porque cuando usted hace algo que le s puede traer beneficios personales, debe de guardarse de hacerlo. Para que esas motivaciones no sean e l c e n t r o de su vida, sino la gloria de Hashem. Esto no es fácil. Amado, te diré esto, te voy a decir esto: mientras más sagrada es la obra que nos encomienda j a s é n más puras deben ser tus motivaciones. Mientras más sagrado es el trabajo, más limpia debe, tener, debe estar tus manos. Mientras más sagrada es la función que se te ha dado, más tienes que cuidar tu corazón. Te voy a hacer algo más. Estar aquí, detrás de esta m i s m a en este púlpito, en presencia de los hijos de Israel, compartiendo. Las riquezas de la t o r á es un gran honor, un gran honor personal que, que, me, que me es conferido a mí y a todos o s que se dedican a, al oficio divino de la palabra. Sin embargo, cada vez que llegue este momento, tengo el deber. De olvidarme de, de mí mismo y de mi propio honor obra. y obra, y procurar con toda la fuerza de mi alma que sea el honor, la honra de Hashem, la que sea vista por los hijos de Israel. Les confieso que esto es lo más difícil del ministerio. e m pequeñecerte a ti mismo cada día y morir a ti mismo cada día, para que Jesús sea exaltado, conocido y h o n g a d o por medio de Mashiach en presencia de los hijos de Israel. En este sentido, nuestro honor más grande es. Privando de nuestro propio honor y exactar al único que es digno de recibirlo. Y si todos nos armamos de este pensamiento, podemos estar seguros, amados, de que estamos agarrándole y así podemos r experimentar su gloria y su presencia. サバーサロン、あまりよ、たみりん、ネイシュワン、ハマシア、サロン、サロン。